Saludos y hoy tendremos una temperatura máxima más baja que la de ayer. Alcanzaremos 16 grados, los cielos seguirán estando muy nubosos y llegan las lluvias, según Bordonado, moderadas. Hoy es miércoles 30 de marzo y es un día en el que podemos ser optimistas o incrédulos ante ese avance en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Y en Elche ya podemos sentir la Semana Santa ...hoy se sortearán los puestos de venta de Palma Blanca... ...para ese Domingo de Ramos... ...las procesiones cuentan ya con... ...el visto bueno del Obispado... ...y el interés del Ayuntamiento... ...por impulsar la procesión de las Aleluyas... ...para que sea reconocida... ...como fiesta de interés turístico nacional... ...hoy, a las nueve y media de la mañana... ...tendremos aquí, en nuestro programa La Glorieta... ...al alcalde de la ciudad, Carlos González... ...al que le preguntaremos por los socavones... ...en el barrio de Porfirio Pascual... ...o la finalización de la Ronda Sur... ...así como por el plan metropolitano del área El Chalicante... ...que ya se encuentra en exposición pública... ...y del que queremos saber si va a servir para mejorar... ...las cercanías con el fin de solucionar... ...uno de nuestros problemas endémicos... ...la falta de un transporte ferroviario del siglo XXI... ...muy buenos días Antonio... ...muy buenos días Ros... ...coges el tren a menudo... ...a veces, <risa> para ir a Madrid... ...ah, tú coges el AVE... ...el AVE... ¿Y qué tal? El AVE. Cuando yo todavía no he ido a la estación de Matola. Se puede llegar, faltan indicaciones o por lo menos eh, faltaban, poco a poco las van completando y se va muy bien a Madrid cuando vas en el vagón silencioso. Bueno, pues yo de vez en cuando lo cojo para ir a Alicante uh -huh. y es tercer mundista. ¡Ay, Dios mío! Así que hoy, venga, vamos a coger otro tren musical que es mucho mejor. Yo me apunto a los Beatles. ¿Y tú? También, ¿Ven? siempre. <risa> pues vamos adelante, vamos a ver. Mira que los Beatles no pasarán nunca, nunca, nunca, nunca los olvidaremos. Pues con la música de los Beatles iniciamos eh, nuestro relato informativo destacando en titulares las noticias que vamos a contarles hasta las 10 de la mañana. Ingresan en prisión dos atracadores muy peligrosos especializados en estancos. Los detenidos de 43 y 47 años de edad de nacionalidad española están acusados de haber atracado en el estanco de Matola en el que golpearon a la propietaria y la amenazaron con una navaja mientras se llevaban el dinero de la caja registradora. Una violencia que quedó reflejada en las cámaras de seguridad del establecimiento. Pymesa ha iniciado los trámites para la reparcelación y urbanización de la ampliación del parque empresarial. La previsión es disponer de unos 600.000 metros cuadrados de suelo industrial en tres años. También se ha encargado el derribo de los cuatro edificios del barrio de San Antón, al estar ya concluidas las nuevas viviendas para el realojo de las familias. Sin embargo, aún deben estudiarse soluciones para las, que no han podido, las familias que no han podido comprar un piso en los nuevos bloques. Y el Partido Popular exige la dimisión de la concejal socialista Puri Vives por ocultar, dicen, 328.000 euros en su última declaración de bienes y actividades patrimoniales. Ya se han publicado en el boletín oficial de la provincia. Los populares piden su dimisión por mentir, aseguran en su comparecencia en el Pleno del pasado mes de septiembre. Vecinos de Carrus y Porfirio y Pascual se han unido en una plataforma de afectados por los hundimientos y corrimientos de tierra que se han detectado en las zonas cercanas a la ladera del río. La plataforma ha recogido 400 firmas y amenaza con movilizaciones si el equipo de gobierno no cumple con el acuerdo plenario del lunes de reparar de forma urgente los socavones. El periodista y tuitero Emilio Domenech pidió ayer en nuestro informativo Telenit disculpas por los tuits despectivos que ha lanzado este año contra la ciudad Elche, considerándola la peor ciudad de España. Ha pedido perdón por la polémica que se ha creado en redes sociales nada más conocerse ayer que hoy va a participar como ponente en una jornada periodística en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Las familias de las personas mayores que están en residencias... ...han reclamado a la consellera Mónica Oltra... ...que levante ya las restricciones ante COVID... ...para poder tener acceso a las habitaciones... ...y no tener tan limitadas las visitas a sus mayores. Y la Concejalía de Turismo quiere impulsar... ...la procesión de las Aleluyas... ...como fiesta de interés cultural... Mientras, de interés turístico, mientras que el Obispado ya ha dado el visto bueno a las procesiones de Semana Santa, por lo que el próximo 10 de abril comenzarán con la procesión del Domingo de Ramos, declarada fiesta de interés turístico internacional. En deportes, el jugador Josan Fernández seguirá en el Elche Club de Fútbol al menos hasta junio de 2023, la próxima temporada. El extremo crevillentino ha renovado su contrato. Josan... Es el único que se mantiene junto a Gonzalo Verdut de la etapa de Segunda División B. En Teleds Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pues pasan seis minutos de las siete de la mañana y comenzamos con eh, las noticias, pues con una de las actuaciones urbanísticas que siempre garantizan el crecimiento futuro de este municipio. El Consejo de Administración de PIMESA, en su reunión de esta semana, aprobó ya los pliegos técnicos para contratar la redacción de los planes de reparcelación y de urbanización de la ampliación del Parque Empresarial de Torriano. La Edil de Urbanismo, Ana Arabit, explicó ayer en rueda de prensa los plazos y las previsiones y es que hasta dos o tres años no se podrán disponer de esos 600.000 metros cuadrados de suelo industrial que contempla esta ampliación. Además, en el Consejo de Pymesa se aprobó el derribo de cuatro bloques del barrio de San Antón, que se encuentran en peor estado. Los vecinos de estos bloques, 11, 12, 13 y 14, irán a los nuevos pisos que se han construido en las primeras fases, pero la Edil reconoció que hay algunas familias que no han podido adquirir una nueva vivienda, por lo que Pimesa está estudiando su realojo. La escuchamos. Ahí Pimesa está trabajando con ellos y, y bueno, de momento estamos en esa fase en en buscar alternativas a los vecinos que eh, bien por situaciones económicas que han comunicado que no pueden hacer frente a la adquisición de la nueva vivienda o bien por otras circunstancias pues no pueden no han abandonado aún la, la vivienda pero sí que eh, Pimesa está trabajando intensamente con ellos y se prevé que en los próximos meses se dé una solución. También Pimesa está trabajando en la redacción del proyecto del Centro Sociocultural de Torrellano. Y vecinos de Carrus se han unido en una plataforma de afectados por los hundimientos y corrimientos de tierra que se están produciendo en las zonas cercanas a la ladera del río, como el barrio Porfirio Pascual. Y han recogido más de 400 firmas para pedir al Gobierno local que arregle de forma inmediata los socavones detectados y las deficiencias del barrio y no se lleve a cabo las obras para la construcción de esa pasarela peatonal que conectará Carrus Este con el Parque Infantil de Tráfico, cruzando el río. Agradecen que en el pleno de este mes, del lunes, se haya aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos el acometer de forma urgente la reparación de los socavones, pero piden reunirse con el alcalde y amenazan con movilizaciones si no se actúa ya. Escuchamos a la portavoz de esta plataforma, Agustina Sánchez. Y agradecemos que hayan aprobado en el que nos arreglen estos socavones porque aquí hay vidas en juego. Pues ya te digo que mi edificio está pegado, o sea, a cuatro, a cuatro yo qué sé, como mucho diez metros de, de los socavones, ¿vale? Y aquí, el edificio, somos veinte vecinos y somos cinco edificios. Luego, eh, la casarela la, no la queremos. Lo que queremos es que arregle esos socavones, como Dios manda, que arregle el barrio. Porque la calle que, que separa Porfirio Pascual de, de, de Plata de Campo Amor, del número 10 que es donde yo vivo, es que es el mundista. Porque los socavones son horrorosos. Pues escucharemos más declaraciones de la portavoz de esta plataforma sobre las nueve menos cuarto en la entrevista de hoy. Y el Partido Popular ha pedido la dimisión de Purivives, de nuevo, por ocultar, dicen, su deuda en su declaración de bienes. El pasado mes de septiembre, el Partido Popular sembró la duda sobre la edil de transparencia Purivives, a la que acusaron de no reconocer todas sus deudas en la declaración de bienes. Incluso pidieron su comparecencia en el Pleno para hablar de su situación patrimonial y financiera, por el embargo de su sueldo, sin que las explicaciones convencieran a los populares. Ahora... Este grupo de la oposición ha vuelto a denunciar a la Edil por los 328.000 euros de un aval que aparecen en la declaración de bienes que se publicó esta misma semana en el boletín oficial de la provincia, pero que no se incluyeron hace unos meses, momento en el que lo criticó el Partido Popular. Por eso exigen su dimisión por falsedad documental y faltar a la verdad, según señaló ayer el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Es legítimo tener deudas. Cualquier ciudadano puede tenerlas. Pero a un cargo público, a un concejal del Ayuntamiento de Elche, se le exige que diga siempre la verdad y la mayor de las transparencias. El alcalde Carlos González acusó al Partido Popular de cacería cuando pedimos su comparecencia en el Ayuntamiento de Elche, en un pleno, para poder esclarecer esta situación. Le pedimos que dé las pertinentes explicaciones en este lugar cuando sea conocido ...que hubo una diferencia que se mintió en más de 315.000 euros. Cambiamos de asunto y les contamos que se ha decretado prisión... ...para dos atracadores muy violentos de 43 y 47 años de edad... ...especializados en estancos. Nos da más detalles de esta importante operación policial... ...nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 43 y 47 años de edad por atracar a punta de navaja un estanco en Matola. Esperaron a que la propietaria abriera el negocio para acceder a su interior y la tiraron al suelo y la amenazaron con un arma para llevarse 1.500 euros de la caja registradora. Un vecino fue quien alertó a la policía tras encontrarse a la dueña con una crisis de ansiedad. A través de las cámaras de seguridad y el relato también de la víctima y testigos, comprobaron que los autores ocultaban sus rostros con caretas y tapaban sus manos para no dejar huella. Los agentes lograron identificar a los atracadores que tenían un amplio historial delictivo. Gracias a un dispositivo especial de búsqueda fueron localizados y arrestados en una zona habitual de consumo de sustancias estupefacientes. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial que decretó su ingreso en prisión y la investigación continúa para esclarecer Otros hechos similares. Y en la página de sucesos les contamos que ayer los bomberos eh, tuvieron que sofocar el incendio de un camión de tres toneladas y media que transportaba embalajes. Sobre las doce y media, los agentes recibieron la alerta de que el vehículo estaba envuelto en llamas en la A7 aproximadamente a mil metros antes de la salida del aeropuerto de Elche. El motor comenzó a arder y las llamas se expandieron por todo el vehículo. Tuvo que intervenir también la Guardia Civil para dirigir el tráfico y que fuera fluido porque la intervención fue en hora punta y acabó a las dos y cuarto aproximadamente. No hubo que lamentar heridos. Y la COVID nos deja esta semana dos fallecidos más tras un mes sin registrar ninguna muerte en Elche. Ya son 331 las personas que han perdido la vida por este virus desde marzo de 2020 en el municipio de Licitana. Además, en los hospitales hay 13 personas ingresadas, dos de ellas en la UCI, según el balance facilitado ayer martes. Y los familiares de los mayores en residencias han exigido a la consellera de Políticas Inclusivas que permita las entradas a las habitaciones y a los centros sin las limitaciones de horarios impuestas durante la pandemia. Desde la Asociación Recova no entienden que se hayan terminado las restricciones, pero no para las residencias de la tercera edad. Denuncian que en esta comunidad aún sigue vigente una normativa de septiembre del pasado año que permite que los residentes sigan secuestrados, aseguran, bajo el falso pretexto de la seguridad. Consideran que las pérdidas de pesos entre los mayores son significativas, así como las úlceras y las caídas que se incrementan por falta de movilidad adecuada. Denuncian además que hay residencias déspotas que llaman por teléfono a los familiares cuando ha fallecido el residente o limitan las visitas a 15 minutos solo a la semana. Ha mostrado su malestar e indignación por la dilación con que la Consellería de Políticas Inclusivas está gestionando este tema y aseguran en un comunicado hecho público que se han visto obligados a recurrir a los juzgados o a los fiscales por la vulneración de derechos que se están produciendo. Y el Centro de Salud del Toscar celebró ayer su vigésimo quinto aniversario con una jornada para promocionar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. ...se realizaron cursos y talleres saludables... ...bajo el lema 25 años contigo... ...fueron impartidos por los profesionales de atención primaria... ...por la mañana la Edil de Sanidad... ...acompañada por la dirección del centro... ...realizó una visita a las instalaciones... ...y felicitó al personal inaugurando tres salas... ...además con el nombre de los profesionales... ...que comenzaron hace 25 años su actividad allí... ...y que aún continúan en el centro del Toscar... ...también se ha programado un paseo saludable por el barrio... Y seguimos en el ámbito eh, sanitario porque eh, el Hospital del Vinalopó ha comunicado que es pionero en ofrecer un servicio para reducir el estrés de aquellos pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica y por eso el centro ofrece visitas a los que se van a someter a una cirugía cardíaca. En ella toman contacto con el entorno, lo conocen y los sanitarios le ofrecen de cada una de las fases que van a experimentar durante la operación y en días posteriores de ingresos. Una actividad sencilla pero que consigue reducir el estrés y aportar tranquilidad al paciente. Cambiamos de asunto, ayer llegó la autorización del Obispado para celebrar la Semana Santa en Elche y desde la Concejalía de Turismo se está trabajando ya para impulsar la procesión de las Aleluyas como fiesta de interés turístico nacional. Nos da más detalles en de esta importante noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Después de dos años de parón por la pandemia, Elche volverá a vivir... Su Semana Santa. El obispado ha dado el visto bueno de manera oficial a la celebración de las procesiones, pese a que desde hace ya varias semanas las cofradías y hermandades habían retomado sus actos de cuaresma e iniciado sus ensayos a la espera de esta feliz noticia. Eso sí, habrá que cumplir con la normativa sanitaria vigente y la autorización expresa del Ayuntamiento. El próximo 10 de abril, los ilicitanos ahora sí saldrán de nuevo a la calle para celebrar con palmas blancas el Domingo de Ramos, nuestra fiesta de interés turístico internacional. Por cierto, Kelche espera aprovechar esta fiesta, como la del Domingo de Ramos, de interés turístico internacional, para recuperar el turismo que ya está muy cerca de llegar al mismo porcentaje del año 2019. El Edil del Área Carles Molina espera que sea una buena Semana Santa y asegura que desde la Concejalía de Fiestas, Ya se está trabajando en la procesión de las aleluyas para darle un impulso de interés turístico. Ya la Semana Santa para nosotros es una temporada muy buena para el turismo. Ahora los datos estamos haciendo ya, prácticamente estamos en, en, en términos de visitantes, aunque sí que es cierto que ha cambiado un poco la tipología. Hemos sustituido, ha venido, viene más nacional que extranjero, en el extranjero hemos perdido un porcentaje aproximadamente de un 40%, que es el que hemos recuperado nacional, hemos recuperado mercados como Aragón, como País Vasco, eh, que no, eran, eh, que no eran, de, eran de segunda residencia ahora ya están también como visitando Belche. Visitando pues estas declaraciones las realizó el concejal Carles Molina en la entrega del sello de calidad turística SICTEC A las empresas de Elche que superan las exigencias que marca este distintivo. Hasta seis nuevos negocios de Elche lo han obtenido y ocho lo han renovado. Un reconocimiento que viene en el momento justo a las puertas de la Semana Santa y la temporada de verano. El secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, asistió a esa jornada que se llevó a cabo en el Centro de Congresos y dijo que Elche es reconocido como el tercer mejor destino turístico de la Comunidad Valenciana. Pero somos la comunidad que encabeza el ranking en toda España. En el último FITUR la Secretaría de Estado nos reconoció que la comunidad valenciana es la que mejores políticas de calidad está aplicando en este momento en el conjunto de España y encabezamos el ranking de, de servicios, de empresas, de destinos eh, bueno, galardonados con, esta, con este distintivo. ¿no? Eso nos deja, esto hay que gestionarlo con tremenda humildad, con tremenda responsabilidad, ...para hacer las cosas cada día mejor. Y hoy se sortean los puestos de venta de La Palma Blanca... ...y ayer el portavoz del Partido Popular Pablo Ruz... ...animó a comprar palma para participar... ...en la procesión del Domingo de Ramos... ...que volverá este año después de dos... ...sin esta procesión de interés turístico internacional. Luzcámosla con orgullo el próximo Domingo de Ramos... ...que es una fiesta universal... ...que es una celebración universal pero que trasciende, en el caso de Elche, para convertirse en una forma de ser. Acompañemos a Jesús Triunfante con esas palmas blancas que son un símbolo de la ciudad de Elche y permitamos así que el nombre de nuestro municipio se siga expandiendo por el mundo entero con orgullo gracias a la artesanía de la palma blanca. Gracias al Domingo de Ramos. Y más asuntos. Ayer el Ayuntamiento presentó un programa que tiene como objetivo crear una red de familias para la detección de riesgos en la adolescencia. Las familias podrán colaborar de forma activa planteando propuestas y desarrollando acciones preventivas que tienen que ver en su mayoría con el consumo de alcohol, drogas o el mal uso de las redes sociales. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Así es, Ros, buenos días. Este programa tiene el objetivo de crear una red de asociaciones de familias para detectar los riesgos que afectan a, como bien has dicho, niños, niñas y adolescentes en su entorno más cercano. Las familias podrán colaborar de forma activa planteando propuestas y desarrollando acciones preventivas que tienen que ver en su mayoría con el consumo de alcohol a edades tempranas, el ocio nocturno o el uso de redes sociales. El edil de Mariano Valera aseguró ayer que está demostrado eh, por un estudio científico que el trabajo es mucho más factible cuando las familias se implican en la prevención. Las reuniones comenzarán este sábado 2 de abril y continuarán el próximo sábado 9 en el centro Candalix y para todo el que quiera asistir puede apuntarse a través del correo electrónico facilitado por la asociación Educare prevenir los riesgos que afectan a los menores, diseñar posibilidades de prevención mediante iniciativas de las organizaciones de padres y madres, identificar, esto es importante, carencias y posibilidades preventivas que presentan las organizaciones de padres y madres, capacitar a las familias para que actúen en prevención desde una dimensión siempre proactiva, porque es el objetivo fundamental del programa. La Asociación de Informadores de Elche entregó el pasado viernes varios lotes de alimentos a los comedores sociales de Caritas y Altafuic en Carrus. La compra se llevó a cabo gracias al apoyo de las empresas que colaboraron con el tradicional partido solidario Populares Informadores, que no pudo celebrarse a principios de este año por la situación sanitaria. La presidenta de la Asociación, Te Bolívar, ha destacado la colaboración de las empresas para cubrir las necesidades de los comedores sociales del municipio. ...hacer frente un poco a, a esa necesidad que tienen cada día, ¿no?... ...porque según nos comentaba María Eugenia... ...perdón, María Eugenia que regenta el comedor Altaufic... Eh, ...ofrecen cada día cerca de 200 comidas... ...con lo cual necesitan de ese apoyo y estaban agradecidísimos... ...de que pudiéramos prestarles ese apoyo en este momento... ...que además eh, eh, la, compra de, la cesta de la compra está bastante cara... Lógico. Y también por parte de Cáritas, que ellos, eh, los productores, iban a destinar a su casa de acogida, que tienen pues, cerca de 40 usuarios allí. Y ayer las redes sociales echaron humo por la participación hoy en una jornada periodística en la Universidad de Elche del ponente Emilio Domenech, más conocido por Nanísimo. ...cuenta con más de 150.000 seguidores... ...es colaborador en La Sexta... ...y reside en Nueva York... ...para muchos ilicitanos es persona non grata... ...porque no sentó nada bien el comentario... ...que lanzó hace unas semanas... ...en un tuit asegurando que Elche... ...es la peor ciudad de España... ...pero también en otro tuit afirmó... ...el pasado mes de enero... ...que por ser alcoyano no tiene que apoyar al Elche... ...esa ciudad que solo tiene dijo... ...palmeras y un bicho de piedra... ...que encima les han robado... ...en clara alusión a la dama. Ayer lo entrevistamos en el informativo Telenit y pidió disculpas por estos tweets. Yo, por ejemplo, eh, haberme hecho una persona un poco más relevante dentro de los medios de comunicación es cosa del último año y medio y a veces no te das cuenta que un comentario de estas características que puedes hacer en el VAR ¿no? eh, puede tener unas consecuencias y unas repercusiones mucho más negativas. O sea, yo, yo me disculpo eh, abiertamente por el comentario porque, porque sé que sentó fatal en, en Elche ¿no? y ahí están los comentarios. Quiero decir, La gente, la gente tiene muy mala leche, pero hay otros que, que me lo dijeron de forma muy educada, diciendo oye, te has pasado tres pueblos y, y lo veo así. Además, que incluso aunque sea en el contexto de, del deporte, hay veces que esas cosas no se pueden decir. Bien, pues estas fueron sus disculpas y terminamos antes de dar paso a la información deportiva con otro apunte que tiene que ver con la Universidad Miguel Hernández porque se ha situado en el top 3 de accesibilidad de las universidades públicas españolas según el primer informe sobre el resultado del seguimiento de accesibilidad web enviado por la Comisión Europea. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo.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 Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo, para que estire las piernas. Que bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2x1 en Neumáticos Continental y Pirelli para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Juan Agulló, tu punto Citroën Service más cercano. Avenida de la Libertad 6064, Elche. Citroën. Desde 1991... Teleelch viene ofreciendo en directo y emisión abierta todos los acontecimientos de la Semana Santa y Licitana. Desde ese día, instituciones, profesionales y empresas vinculan su imagen de marca a la Semana Santa de Elche, patrimonio cultural illicitano reconocido en toda España. Así, dan a conocer sus productos y servicios en todos los soportes multicanal que Teleelch les ofrece. Televisión, radio, redes sociales, directos. Consiguiendo un mayor impacto entre sus clientes y eligiendo la mayor opción de coste por mil en sus presupuestos publicitarios. Semana Santa y licitana en Teleelch. El mejor escaparate para su empresa. Más información en publicidad.teleelch.es o llamando al 966 21 000.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 De el de Fútbol nos habla Paco Gómez para contarnos que Josan ha renovado, que el Elche prepara el partido ante el Atlético de Bilbao con ganas, una vez que vuelvan los internacionales de sus desplazamientos para jugar con sus respectivos equipos. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Josan Fernández seguirá vistiendo la camiseta del Elche la próxima temporada, como mínimo hasta junio de 2023. El extremo de Crevillén, formado en la cantera frangiverde, ha acordado la renovación de su contrato con la entidad del Martínez Valero. José ha formado parte y ha sido una de las piezas importantes en el crecimiento que ha experimentado el club en los últimos años. De hecho, junto al capitán Gonzalo Verdú, es el único que se mantiene de la etapa de segunda división B. Y estas fueron sus palabras, nada más firmar su contrato de renovación. ¿Cómo ha cambiado todo desde que pise por primera vez el estadio para formar parte de la cantera? Un chico de 17 años con la cabeza llena de sueños y un objetivo claro, jugar algún día en el Elche Club de Fútbol. ¿Cómo ha cambiado todo desde que regresé para cumplir mi sueño? Con la maleta llena de años de experiencia, volví en segunda B con la intención de ayudar a que el club creciera. De Peralada a Santiago Bernabéu, de los ascensos en Villarreal y Girona a la permanencia agónica del año pasado. Y tengo la sensación de que lo mejor todavía está por llegar. Quedan muchas tardes de pasión, de goles, de trabajo y de esfuerzo. Quedan muchos días de Che Club de Fútbol. Las palabras de un Josan que sin duda es uno de los estandartes del conjunto blanquiverde que sigue preparando hoy a partir de las, 12, perdón, de las 11 menos cuarto el partido frente al Atleti de Bilbao en el que recordemos el técnico tendrá las bajas de Barragán y de Javi Pastore. Eh, se espera la llegada de los internacionales, para mañana jueves, en principio harían dos entrenamientos, el del viernes y el del sábado, antes de partir rumbo a la capital vasca, el partido frente al Atleti de Bilbao, donde el Elche busca una victoria y dar la sorpresa para sumar 35 puntos que le acerquen a la permanencia, se disputará el domingo a las 2. Hasta luego Hola, bueno. El tiempo en Teleelch. Radio Marca, con Vicente Bordonado Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Candelch. Muy buen día. Con una vaguada de aire frío en altura, centrada sobre la península, comenzamos una jornada marcada por la lluvia. Durante esta madrugada, cielos muy nubosos o cubiertos, ya se han escapado algunas gotas, temperaturas homogéneas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaes, no han bajado de los 13 grados en buena parte del territorio, mínimas en torno a los 11-12 grados. Para esta mañana, cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones de carácter débil, viento en calma, por la tarde, Continuará la inestabilidad atmosférica con precipitaciones moderadas que incluso localmente podrían llegar a ser intensas y acompañadas de aparato eléctrico. En toda la jornada podríamos acumular incluso más de 20 litros metro cuadrado. Durante esta tarde el viento será flojo de sureste y las temperaturas van a bajar. Eh, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 16 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 15 16 grados. Mañana jueves tendremos una jornada con una Relativa estabilidad atmosférica, la bahuada de aire frío en altura, poco a poco se irá adentrando por el Mediterráneo y esto nos va a dejar alternancia de nubes y claros, pero también viento moderado de noroeste, rachas de 50 km por hora que aumentará la sensación térmica de frío, aunque la temperatura ambiental subirá por lo menos hasta los 18 grados mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 11 grados. Y recibiremos el mes de abril con una masa de aire ártico continental que va a provocar un descenso notable de las temperaturas y es que se avecina un primer fin de semana de abril con tiempo invernal. Para el viernes, eh, predominio de cielos despejados, seguirá soplando el viento de noroeste con rachas de 50 km por hora, mucha sensación térmica de frío, comenzarán a bajar las temperaturas máximas en torno a los 16 grados. El sábado, ambiente relativamente soleado, con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Viento flojo, pero mucha más sensación térmica de frío con temperaturas ambientales que no van a superar los 14-15 grados, para el domingo 13-14 grados, algo más de nubosidad y temperaturas nocturnas que para este fin de semana en la ciudad rondarán los 6 o 7 grados.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 37091513 La Asociación de Informadores de Elche entregó el pasado viernes varios lotes de alimentos a los comedores sociales de Cáritas y Altafuic en Carrus. La compra se llevó a cabo gracias al apoyo de las empresas que colaboraron en el tradicional partido solidario Populares Informadores, que no pudo celebrarse a principios de este año por la pandemia. Hoy queremos hablar de esta acción solidaria con la presidenta de la Asociación, Mariate Bolívar. Muy buenos días. Hola, buenos días, Ros, muy buenos días. Bien, no, no hubo partido solidario, era imposible, porque realmente fue cuando estalló eh, los casos de contagio, pero sí que hay solidaridad, porque, eh, ¿cómo, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo recogéis ese dinero? Sí, bueno, pues efectivamente fue el viernes pasado cuando hicimos entrega de, de los lotes de alimentos, a, como tú has comentado, a los comedores sociales de Caritas y Altaufí, eh, se produjo este acto en el Día al Sur de, de Altaviz y precisamente una de las empresas colaboradoras de este año ha sido Musgrave Día al Sur y además hemos contado también con la colaboración de otras empresas, que, otras entidades que vienen colaborando con, con el Partido Solidario, como son CaixaBank, a través de la Fundación La Caixa y Urbacer. Y como tú has comentado, este año es que no pudo celebrarse el Partido Solidario de Fútbol. Estaba programado para el pasado 2 de enero. Pero, ...pero justo debido a la pandemia y a la situación de emergencia... ...que precisamente pilló en plena ola de COVID. Eh, fue en enero cuando se ha programado y pilló en ese momento... ...que no, no pudimos celebrarlo, la Junta Directiva de, decidió aplazarlo... ...y pasada la sexta ola eh, valoramos si, si debíamos celebrar... ...esta cita deportiva en primavera, y man, pero claro... ...si manteníamos la correspondiente a este año 2022 como es tradición que se celebra en Navidad, los partidos iban a estar demasiado próximos. Así que al final decidimos destinar la acción solidaria de, de esta ocasión a los lotes de alimentos para los comedores sociales de nuestra ciudad, Caritas y Altaufí, que son un poco los colectivos que veíamos ahora mismo que necesitaban de más ayuda. Eh, los lotes de alimentos, muchos han sido donados, otros han sido comprados, porque al final, ¿qué pudo recaudar la Asociación de Informadores de este partido que no se celebró? Bueno, pues como te he comentado, la, la colaboración de estas empresas y luego Musgrave que puso también un parte de, de los alimentos y pudimos comprar con ese dinero, eh, pudieron comprar eh, estos comaderos sociales mmm, los productos que necesitaban que como es lógico pues eran los no perecederos, pues, por ejemplo, aceite de oliva, legumbres, tomate frito, leche, atún, bueno, pues un, una serie de alimentos que ellos son los que más eh, necesitan, los que más demandan, y, y para hacer frente un poco a, a esa necesidad que tienen cada día, ¿no? porque según nos comentaba María Eugenia, Eugenia, que regenta el comedor Altaufíc,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 ...de fuera también pues a desayunar... ...por ejemplo ellos ofrecen todas las comidas del día... ...con lo cual... Eh, ...esta ayuda pues nos comentaban que... que ...la agradecen muchísimo. La verdad es que la Asociación de Informadores lleva 50 años... Eh, ...los uh -huh. cumplió el pasado año, este aniversario... ...y este partido tan tradicional y solidario... ...que se celebra por Navidad también... Eh, ...lleva años de ediciones... ...y con novedades... ...con la incorporación del partido femenino también... De haberse celebrado sí, sí, sí. este partido, el dinero recaudado también hubiera no solo ido a los comedores sociales, porque ¿qué respuesta ha tenido la Asociación de Informadores en estos años eh, con respecto a su acción social? Eh, pues donde... la verdad que muchísimo respaldo de entidades, de asociaciones, de, de, de, bueno, de representantes sociales, de hecho de empresas, de... Y este, este año se cumplía, bueno, el año pasado, perdón, se cumplía el 40, sería la 40 cita deportiva de masculina, ¿no? De fútbol masculino, de del Partido Populares Informadores masculino y el quinto encuentro de fútbol femenino. Uh -huh. Hubiera sido la edición que, que no hemos podido celebrar. Eh, todos los años se abre un periodo de, de presentación de proyectos que que ofrecemos a, a, los, a, las, a las asociaciones y entidades que tienen algún proyecto que quie, necesitan subvención o, o una ayuda para poder hacerlo realidad. Y de los proyectos que normalmente recibimos, pues la Junta Directiva hace una valoración de cuáles son los, los, más, uh -huh. los que necesitan una ayuda más, más rápida. Y de ahí, pues... Eh, la recaudación del Partido Solidario se destina a esas asociaciones o a esas entidades. Que son muchas, 40 años. Sí, <ríe> y... hemos ayudado a, a mucha gente con esa iniciativa. ¿Cómo y luego por parte… Dime, ¿y por parte de qué? Lo por parte de, de, de los populares informadores uh -huh. que, que se ponen las botas ese día para, para sacar adelante el Partido Solidario, pues también tenemos siempre muchísima, muchísima respuesta, eh, muy buena respuesta. Incluso este año se han quedado, la mayoría, con ganas de que se celebrase ese partido. Y, y bueno, pues eh, lo prepararemos para las próximas navidades y Esperemos que se pueda celebrar, que volvamos a recaudar eh, ese dinero que, que teníamos la posibilidad de recaudar antes y que lo destinemos pues, esa acción social que todos los años eh, uh -huh. programamos. Pues ojalá. Esta es la acción social de la Asociación de Informadores, pero también llevan 50 años galardonando a empresas y entidades que trabajan en pro de esta ciudad. Este año, por ejemplo, ya se decidieron los Datildor, que supongo que la gala la tenéis preparando para mayo, para sí. eh, de, distinguir al cineasta Chema García, al boxeador Kiko Martínez y a Noelia Pascual, la cocinera, la mejor cocinera del mundo de paellas. Sí, sí, sí, sí. Este año son los dátil que vamos a, a entregar en la gala que se celebrará en mayo, el próximo mes de mayo. Y sí, ya estamos preparando ahí todo el programa de, de la gala, con mucha ilusión, por parte de la Junta Directiva e intentando implicar a todos los socios para que Bueno, para que todos nos eh, seamos partícipes de That's... esa cita anual que tenemos los periodistas uh -huh. con la sociedad ilicitana. Y, y también tenéis otra cita, y, y, y esta es reciente, con el periodismo de innovación, con el periodismo del siglo XXI. Acabáis de eh, convocar ya las bases para la segunda edición del Premio de Innovación e Investigación. Hasta, Vicente Verdú, ¿hasta, sí. ¿hasta cuándo hay de plazo para presentar los trabajos? Pues el plazo de recepción acaba el próximo 30 de abril. Sí, estamos metidos de lleno en, en la organización de esta convocatoria y en la recepción de, de candidaturas. Ya han empezado a llegar, por supuesto. Y bueno, esperemos que, que sigamos con el éxito de, del pasado año, de la primera convocatoria, que se presentaron 21 candidaturas de, de periodistas de, y de medios de, de referencia en España nos colocó eso colocó a la Asociación de Informadores de Elche en el mapa de premios a nivel nacional y esperamos que este año pues sigamos con esa con ese éxito de participación. Pues eso, esperemos que haya también el mismo éxito que en 2021. Gracias María Te Bolívar, presidenta de la Asociación de Informadores de Elche. Muchísimas gracias, Rosa, a vosotros por contar conmigo y permíteme que os felicite por el 35 aniversario de Teleelch. Enhorabuena a todos los profesionales que hacéis posible que la radio y la tele de Teleelch nos acompañen en nuestro día a día. Muchísimas felicidades. Gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo. Hemos llegado a las ocho menos cuarto de la mañana y después de esa entrevista con la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche vamos a repasar las principales noticias que les hemos contado a las siete de la mañana. Hemos destacado en nuestro sumario de hoy que han ingresado en prisión.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 Los familiares de las personas mayores que están en residencias han reclamado a la consellera Mónica Oltra que levante ya las restricciones anticovid para poder tener acceso a las habitaciones y no tener tan limitadas las visitas a sus mayores. Y turismo quiere impulsar la procesión de Aleluyas como fiesta de interés eh, turístico, mientras que el Obispado ya ha dado el visto bueno a las procesiones de Semana Santa, por lo que el próximo 10 de abril comenzarán con la procesión del Domingo de Ramos, declarada fiesta de interés turístico internacional. Y en cuanto al Elche Club de Fútbol, Josan Fernández, el jugador del Elche Club de Fútbol, seguirá al menos hasta junio de 2023. Ha renovado contrato un año más. El extremo crevillante ha renovado Josan es el único que mantiene que se mantiene junto a Gonzalo Verdú de la etapa del Elche Club de Fútbol en segunda división B La Glorieta el despertador de Elche con toda la información local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 Granja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera,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 Este domingo a la una y media, Atleti de Bilbao-Elche en marcador. A punto de llegar a las 7 de la mañana y 52 minutos. La temperatura en la ciudad es de 13 grados, una décima. Paco Gómez nos habla de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa por la renovación de algunos jugadores. Buenos días, Paco.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 Son las 8 en punto de la mañana. Comenzamos aquí la segunda hora del programa La Glorieta con nuestro relato informativo y lo hacemos destacando pues, una de las actuaciones urbanísticas que garantizan el crecimiento futuro de este municipio. El Consejo de Administración de Pimesa, en su reunión de esta misma semana aprobó los pliegos técnicos para contratar ya las redacciones de los planes de reparcelación y urbanización de la ampliación del Parque Empresarial de Torriano. La concejal de Urbanismo, Ana Arabietes, explicó ayer en rueda de, pre de prensa esos plazos y las previsiones y es que hasta dos o tres años no se podrán disponer de los 600.000 metros cuadrados de suelo industrial que contempla esta ampliación. Además en el Consejo de Pimesa se acordó el derribo de cuatro bloques del barrio de San Antón que se encuentran en peor estado. Los vecinos de esos bloques, 11, 12, 13 y 14, irán a los nuevos pisos que se han construido en las primeras fases del barrio. Pero la Edil reconoció que hay algunas familias que no han podido adquirir una nueva vivienda, por lo que están estudiando su realojo, una solución habitacional a ellas. La escuchamos.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 También se ha dado el visto bueno en ese mismo Consejo de Administración de Pimesa para la redacción del proyecto del Centro Sociocultural de Torrellano.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 porque la calle que, que separa Porfirio Pascual de Clara de, de, de Campo del número 10 que es donde yo vivo, es que es el porque los socavones son olorosos. Pues escucharemos sobre las 9 menos cuarto la entrevista que le hemos realizado a la portavoz de esta plataforma. Y el Partido Popular ha pedido la dimisión de Puri Vives por ocultar su deuda en su declaración de bienes el pasado mes de septiembre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 Pues estas declaraciones del concejal Carles Molina las hizo en la entrega del sello de calidad turística Sitec a las empresas ilicitanas que superan las exigencias que marca este distintivo y que tuvo lugar en el centro de congresos. A este acto acudió el secretario autonómico de turismo, Francesc Colomer, quien dijo que Elche es reconocido como el tercer mejor destino turístico de la comunidad valenciana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 Pues después de escuchar al concejal de políticas inclusivas, Mariano Valera, vamos a escuchar a la presidenta de la asociación de informadores Che, María Te Bolívar, eh, informando de esa entrega que se llevó a cabo de los lotes de alimentos la pasada semana a los comedores sociales de Cáritas y Altaufic en Carrus. La compra se llevó a cabo.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 Uh -huh. eh, ...esta ayuda pues nos comentaban que, que la agradecen muchísimo. Y las redes sociales pues echan humo por la participación hoy... ...en una jornada periodística en el campus de Elche...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 Y, y lo veo así, además, que incluso aunque sea en el contexto de, del deporte, hay veces que esas cosas no se pueden decir. Bueno, pues veremos si estas declaraciones aplacan los ánimos de muchos de los eh, ilícitanos que no, no sentaron nada bien eh, los tuits de Emilio Dominic Y la Universidad Miguel Hernández del Che pues, se sitúa en el top 3 de la accesibilidad de las universidades públicas españolas, según el primer informe sobre el resultado del seguimiento de accesibilidad web enviado por la Comisión Europea que elabora el, el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y por último les contamos que Margallo ecologistas en Axio ha organizado este domingo una marcha ciclista reivindicativa en defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos. Con la marcha de unos 30 kilómetros quieren generar conciencia sobre la importancia de estas vías y el descuido que sufren por parte de las administraciones. En las cuatro o cinco horas aproximadas de recorrido se harán paradas explicativas de la problemática. ...por ejemplo se recorrerá la colada de Barbacena, ...que la organización denunció en el año 2020... ...que había sido cortada por una explotación agrícola... ...la marcha partirá este domingo a las 9 de la mañana... ...desde el Palacio de Mira y también este domingo... ...por la tarde en el Gran Teatro comienza Abril en Danza... ...ese festival que promueve el arte en movimiento... ...y que arranca este año esta edición pues con el mejor espectáculo del año 2020 según los premios Max La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Elche, elche, elche. elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El elche tiene... sí, sí. Debuta Mudingalli tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Tele Elche, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleels con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma.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 Sometimes love Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Desde 1991, Teleelche viene ofreciendo en directo y emisión abierta todos los acontecimientos de la Semana Santa ilicitana. Desde ese día, instituciones, profesionales y empresas vinculan su imagen de marca a la Semana Santa de Elche, patrimonio cultural ilicitano reconocido en toda España.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 Minuto y medio para llegar a las ocho y media de la mañana. Llega el momento de conocer la actualidad del Elche de Fútbol, que pasa por comenzar con las renovaciones y piensa ya en el año que viene. Buenos días, Paco.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 8 y 32 minutos de la mañana y antes de dar paso a, pues a, a la información eh, que nos llega todos los días desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, vamos con el Consejo del Día de la empresa mixta Aigües de Elche. En Aigües de Elche queremos estar cerca de ti.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 Son las 9 menos 25 de la mañana. Nos marchamos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento del Che. No llueve, el cielo está nublado, pero el tráfico me parece que siempre a estas horas es el mismo, abundante. Muy buenos días, Jesús Iniesta. Hola, buenos días, Antonio. El tráfico, efectivamente, a esta hora parece con más densidad en las entradas y salidas de la ciudad, como en la Avenida de Alicante, Avenida Santa Pola. Avenida de Novelda, Ronda Oeste y Avenida de Crevillente. Dentro del núcleo urbano el tráfico es denso, en Filet de Fora, Francisco Vicente Rodríguez, en Victoria Ken y en Federico García Lorca. El resto es bastante fluido, pero en pocos minutos cambiará la circulación y se hará más complicada en los puentes, y en especial en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, en Avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección al Yup avenida Don Bosco, dirección Matola y en general en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que tener en cuenta y es de mala precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, están trabajando en la medianera del, de Pedro Juan Perpiñán, afectando a un carril de circulación tanto en Federico García Lorca como en Pedro Juan Perpiñán, dirección Crevillente, y produciendo bastantes retenciones.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 Esto es todo desde la sala control de tráfico de Ayuntamiento de Eche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Like ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia?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 Te las contamos de lunes a viernes en el informativo de la una de la tarde con Marga García, Teleelch, Radio Marca. Nos gusta Elche. Oh. Ya podéis probar a Elche el contenedor del Cicotel Residus. Recicla Elcheus, cartuchos de impresora, bombetes LED y de bajo consumo, pilas y baterías, acumuladores, Cicotel el electrodomésticos, CDs y DVDs. Localiseer teu Mini.net mes proxim. Es situat situats a Carruus, Mercat Central, Passage Germanies, Centre de Congrésos i Plaza Castella. Mini.net Els. Mesa prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament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 8 y 39 minutos de la mañana. Es tiempo, Antonio, si te parece, de asomarnos a esa ventana para ver cómo está el mundo. Vamos a destacar Los titulares de los diarios nacionales, no de todos, de algunos, y todos coinciden, hemos echado una ojeada y todos coinciden en ese pequeño avance, una cosa es si te lo crees o no, que se produjo ayer en las negociaciones entre Rusia y Ucrania en suelo turco. Así es, el país, por ejemplo, comienza con una fotografía de Erdogan presidiendo, Erdogan es el presidente turco, presidiendo esa mesa en donde las banderas de Rusia y de Ucrania están junto a las de Turquía por la reunión. Guerra en Europa, día 35, anuncia el país. Occidente recela de la promesa de Putin de cesar el asedio a Kiev. Y Joe Biden que dice, no me cree nada hasta que compruebe sus acciones. Además, también hace referencia El País, al gobierno de España, que va a agravar más los beneficios extras de las eléctricas. ¿Eso te, ¿eso te lo crees? Que se van sí. a reducir los beneficios a las compañías eléctricas. Seguro, lo que no sé es quién lo va a pagar después. <risa> y también hace referencia a El Depredador de Niños de la Super 8. Un fraile agustino filmaba a sus alumnos y proyectaba películas para abusar de ellos posteriormente. Qué pena. Trágico. Nos vamos a, ahora al diario El Mundo, ¿verdad? No, nos vamos ah, a, la BC. a la BC. Primero nos vamos a la BC porque tenemos en portada una gran fotografía en donde hay, se estrechan las manos, eh, que son concretamente pues, dos de los que estuvieron ayer presentes en esa reunión, como, con un principio de acuerdo. Ucrania renuncia a entrar en la OTAN si varios países se encargan de su seguridad. No me digas que se estrecharon las manos. Eh, eso puede ser algo venenoso. ¿Por qué? <risa> por las noticias de que si uno dice que eh, el ruso dice que le envenenaron en una de esas mesas, que si los ucranianos eh, estaban siendo asesorados de que ni seguro que se han nada, lavado las manos ni que, antes, ni que tocaran superficies, ni que bebieran nada, por si acaso los envenenaban. Vamos. Negociaciones muy envenenadas. El mundo, el mundo hace también eh, referencia a esa reunión. Y también hace a lo que tú dices, envenenado con los chocolates. Parece ser <ríe> que, que ahí es <ríe> donde entro. Claro, donde, donde más nos gusta. Putin reconoce avances tras ofrecer Zelensky la neutralidad. Cientos de gasolineras suban el precio. Que anda, más anda. de 5 céntimos tras la bonificación de Sánchez. ¿Qué hacemos? Vaya. Hay que bajarlo, vale. No, hay que ver, hay que ver qué gasolineras no hacen el truco. Primero suben el <risa> precio para cuando Sánchez diga de bajarlo, bajarlo. Bueno, se bajan este viernes. Es para no echar gasolina no, ir andando luego. a todas partes. Vamos a vamos a controlar. Continuamos y cerramos con La Razón, que La Razón quiere hacer un pupurri de todas las noticias que lleva en su interior, porque ha hecho prácticamente un collage. En el centro, la fotografía de la reunión en Turquía. La reunión, la renuncia de Ucrania a la OTAN acerca del alto el fuego. También hace referencia a Isabel II, madre antes ah, que reina, claro. que apoya a su hijo Andrés. El gobierno no tocará Ni impuestos, ni el plan de choque anticrisis. Tras semanas de inmovilismo, Moncloa quiere tramitar las medidas por medio de decreto ley. Y se habla también de Juan Carlos I, que recurrirá a la decisión del juez británico al apreciar irregularidades. Su defensa pide permiso para apelar e insiste en su inmunidad como parte de la familia real. Le crecen los enanos en todas partes al rey, al emérito. Bueno, no solo a él, mira lo que ha pasado también en la familia británica. Tiene un jardín de enanos. Cierto. <risa> en Teleds, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. <risa> Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental?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 En Carrús acaba de constituirse una plataforma de afectados por los hundimientos del terreno y corrimiento de tierras en zonas colindantes a los edificios de diversas calles, sobre todo del barrio Porfirio Pascual. Estos vecinos piden al ayuntamiento, al alcalde, una reunión urgente porque quieren la reparación inmediata de sus socavones y que no se construya esa pasarela, que el dinero se destine a arreglar otros proyectos u otros problemas. Que, ...que sufren estos vecinos del barrio de Porfirio Pascual y de Carrús. Pues bien, queremos hablar con la portavoz de esta plataforma... ...ella es Agustina Sánchez. Muy buenos días, Agustina. Hola, buenos días. ¿Por qué os habéis constituido en plataforma y por qué amenazáis al Ayuntamiento... ...con llevar a cabo movilizaciones si no se arreglan los problemas? Bueno, pues muy sencillo, amenazamos, pues porque resulta que esto está desde el mes de enero, que se hicieron unos socavones no muy grandes, profundos sí, pero no muy grandes, y los socavones ya son pues, de 5 metros de, de largo, tres de ancho y ocho de, de fondo. Ya se están juntando uno con otro. Y yo vivo en el número 10 de Clara de Campo Amor, que es justo de la, donde está la petanca, Y el jardín nuestro pues está sufriendo unas grietas que ya son de un palmo de anchas por casi un metro y pico de larga y otra que se está haciendo. Entonces, como el ayuntamiento no nos hace caso, pues no hemos tenido que movilizar los vecinos. La, a ver, apoyado porque eh, yo llamaba al ayuntamiento, pasaban de mí, no me hacían caso y bueno, ya un día me. Me encontré con Pablo Duhm, le comenté lo que pasaba y, y a raíz de eso, bueno, pues se, se ha movido todo. Y ahora, bueno, ya te digo, estamos asustados porque es que yo ahora mismo estoy en mi ventana y, y yo veo las la grietas que hay, luego corre mucho peligro, porque aquí se meten niños para jugar al fútbol, en el parque, en el jardín nuestro. Y tienes que estar pendientes de ellos porque si eso se va abajo, ahí se, ahí se mata un niño. Y no nos hacen caso. Entonces, el alcalde por aquí no se ha dignado a pasar para nada. Desde el equipo de gobierno, Porque dice, hacer... desde, Agustina, desde el equipo de gobierno aseguran que, es, eh, nada más conocer que la aparición de estas grietas, se personó el concejal Vicente Alverola con los técnicos municipales y estuvieron... ...estuvieron eh, estudiando el asunto y de hecho van a hacer sondeos... ...y de hecho también en el pleno de este lunes se aprobó de, por unanimidad... ...la reparación urgente de los socavones... ...¿es suficiente con esto? ¿con esto es suficiente para parar las movilizaciones... ...o la indignación que hay entre los vecinos? Mm, a ver, no, no se va a parar porque... ...a ver, estamos de acuerdo y agradeceremos que hayan aprobado... ...en el que nos arreglen estos socavones porque aquí hay vidas en juego...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 porque la calle que, que separa Porfirio Pascual de, de, de Clara de Campo del número 10, que es donde yo vivo, es que es el mundista, porque los socavones son horrorosos, ¿vale? Y yo que, no he visto a nadie tan solo. Vino un, un señor del ayuntamiento y dijo que, vamos, porque hay una farola que le quedan como tres dedos para que se caiga al sueño, ¿vale? Porque se hundió la farola, se hundió el árbol Una farola, claro, como es hierro, pues de estar doblada se está, se está rompiendo. Si cae, va a caer hacia la calle. No cae hacia adentro, cae hacia la calle. Si en ese momento pasa con una persona o algo, ¿luego qué? Y ellos no se han movido hasta que no nos hemos movido nosotros. Porque viene ese señor y nos dijo, esto que yo estoy viendo va para largo, como mínimo cuatro o cinco meses o más. ...que me dijo que era un manejador o algo de eso... ...por señores que era... ...y ya se fue y aquí nada... ...pero es que el señor alcalde... ...no se ha dignado en subir y ver los socavones... ...y poner, ¿sabes lo que han puesto? ...en las dos puertas de la petanca... ...pues hay como medio metro de una cinta de la policía... ...como medio metro... ...chiquitita... ...o sea que eso es, es, es de risa... ...y el jardín nuestro... ...ya te digo, es un trozo enorme... Se mete, se mete el niño, el, precisamente el viernes pasado había un tren y uno estaba metiendo el puño en uno de los de la rajas y le llamé la atención. Y se salieron, pero cuando me giré, ya no habían, ya habían diez metidos ahí. Le dije, pero es que me no estáis viendo que eso se va abajo. Y yo me pregunto, ¿el jardín es privado? Porque dicen que es nuestro y que es privado. Y le hemos puesto nosotros una cinta nuestra. No puede el ayuntamiento... A, o sea, hacer una orden judicial y que venga la policía, porque los vecinos le damos permiso y que pongan una, una cinta policial cercando todo eso para que no se arrimen y entonces lo que queremos es que nos arreglen todo el barrio, porque el barrio, antes de hacernos la pasarela, hay que arreglar el barrio porque el barrio se está viniendo abajo la última vez que yo vi al señor alcalde aquí en elche era eh, aquí en el municipio pascual Fue cuando terminaba la primera legislatura que tenemos una cuesta que también es ilegal, que es la que baja de la calle que van a hacer pentonal... que tiene una pendiente de 7 metros y pico, y nos prometió que si volvía a salir de alcalde, que eso en, era lo primero que iba a hacer, era arribar esa cuesta. Pues ya le queda un año, y aquí ni ha asomado. ¿Vale? Y con los socavones no se ha dignado en llamarnos a los vecinos y decir, oye, ...pues mira, vamos a hacer esto, esto, esto, esto y esto... ...claro, claro. los vecinos estamos viendo, estamos asustados... ...vivimos aquí, sentimos crujidos de noche... ...salimos corriendo porque no sabemos lo que hay... No, ...a las ventanas todo el mundo... ...y entonces, eh, ayer vimos que sí, que lo han aprobado... Que lo, ...¿cuándo lo van a hacer? Pues usted, lo van a hacer? ustedes estarán muy pendientes... ...porque además han recogido 400 firmas... ...y las que hay, que todavía hay más para llevar... ¿eh? ...que hemos recogido más y tenemos más para llevar firmas que lo que piden a este equipo de gobierno es que tome cartas ya en el asunto y la reparación sea urgente, no solo de los socavones sino también de todos los Del barrio, de sí, sí, sí, de todo el barrio, de todo el barrio, porque los socavones son muy urgentes porque ya te digo que ahí se cae una persona y se mata un niño, ya te digo que en mi jardín, es privado pero como la puerta ya. está abierta porque hubo un accidente y se dobló y los niños pues son niños, tienen unos 12 años y son niños. Bien. Y aunque tú le llames la atención, los chiquillos, oye, se salieron, pero en cuanto yo me giré, ya estaban unas dentro. Sí. Si se, eso se hunde para abajo, ¿qué haces con esas criaturas? Pues su testimonio aquí queda. Muchísimas gracias, Agustina Sánchez, y espero que no, haya falta, no, no haga falta salir a la calle para protestar, porque eh, se estén reparando ya los socavones y se esté invirtiendo ese dinero que ustedes reclaman para subsanar las deficiencias, que hay muchas en el barrio. Gracias. Muchas, muchas, muchas. El barrio Porfirio Pascual es el abandono del ayuntamiento, porque le, los, los vecinos de, de Porfirio Pascual, también las criaturas, llevan muchísimo tiempo detrás, porque tienen aluminosis en las viviendas y tampoco las le, le, le hacen caso. Ahora le han dicho, pero porque no hemos movido nosotras a través de los socavones? Mm. Pues muchísimas gracias, o sea, Agustina, tenemos que Y vamos que poner. a seguir para adelante, no vamos a parar, no vamos a parar. Esto, esto no tiene freno. Pues con Mientras solo no dejen las cosas como Dios manda y mm. no, no les amenazan a nadie, simplemente es decir que, que ustedes esto no lo a tienen parar. que dejando como Dios manda, pues, que para eso pagamos. Pues gracias, Agustina, con eso terminamos. Gracias. A ti.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 momentos que no puedes dejar de disfrutar en Bucle. Vive cada momento en un Peugeot 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peugeot.es Peugeot Grupo Marcos 8 de la mañana, casi 55 minutos. Uh -huh. Hablamos de alguien que cumple 90 años y que lo va a celebrar en el escenario. Manuel Alejandro. Vaya. Manuel Alejandro es quien ha puesto la banda sonora a todas nuestras vidas. Pues prácticamente, le llaman el escribidor. ¿Ah? Es el escribidor de las mejores canciones en español de la historia. Celebra el próximo 2 de abril en el Teatro Real de Madrid sus 90 años. Lo hace, cómo no, encima del escenario. Manuel Alejandro llegó a Madrid en 1959 y después de pasados unos años de penuria, pues compuso una canción para José Guardiola, ah, una claro. canción para el Festival de la Canción de Benidorm. José Guardiola, el cantante catalán que se hizo famoso por precisamente traducir al castellano todos aquellos éxitos que venían del otro charco, del otro lado del charco. Comenzó a componer entonces también Manuel Alejandro y tocando el piano para Rafael. Pues ah, alguna Rafael. canción como Tú volverás, Inmensidad... Y yo soy aquel, ¿no? Por supuesto, que sabe nadie... Estuve enamorado... Bueno, todas esas canciones. También, Qué además, tío. ha escrito para Julio Iglesias. Para Rocío Jurado, por ejemplo, Como yo te amo, o mm. Se nos rompió el amor. Para Nino Bravo, oh. también canciones eh, Yo soy rebelde para Janet. Me quedo con esa. O ¿eh? Insoportablemente bella, también. Una canción para Emmanuel, que es la que vamos a escuchar esta mañana, vale, si me has... parece. Vamos por supuesto, es belleza lo que nos ha regalado con sus letras Siempre. el escribidor. Era bella. Sí. Era muy bella. Como una rosa, como una estrella, como una hoja decidana el aire de la primavera. Sí. Era bella. Uy, era muy bella, bella. Y era orgullosa, como una hiedra. Y me fingía un amor que jamás lo no sentía de veras. Solo quería sentirse halagada y oír que la bella. Was sí, era bella, sí, Era ze niet? Was ze pero vacina, pero ze niet? En al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, era bella Sí, era bella Para mirar. Tierna, para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella, bella, bella.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 Son las nueve en punto de la mañana, comenzamos la tercera hora del programa La Glorieta y con ello también comenzamos el relato de las noticias, las eh, informaciones que venimos contándoles desde las siete de esta mañana. Y a las nueve y media seguiremos con más actualidad con la entrevista al alcalde de la ciudad, Carlos González. Ahora nuestro relato informativo se inicia con una actuación destacada, una actuación urbanística, porque son de esas que garantizan o marcan el futuro de la ciudad. Y es que el Consejo de Administración de Pimesa, en su reunión de esta semana, aprobó los pliegos técnicos para contratar la redacción de los planes de reparcelación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 eh, Pymesa está trabajando intensamente con ellos y se prevé que en los próximos meses se dé una solución. También en ese Consejo de Administración se dio el visto bueno para la redacción del proyecto del Centro Sociocultural de Torrellano.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 ...para poder esclarecer esta situación... ...le pedimos que dé las pertinentes... ...explicaciones en este lugar... ...cuando se ha conocido... ...que hubo una diferencia que se mintió... ...en más de 315.000 euros. Y destacamos una importante actuación policial... ...porque se han conseguido detenerlos... ...se ha decretado además prisión... ...para dos peligrosos atracadores... ...son muy violentos... ...y están especializados en estancos... ...nos da más detalles... Iziar Martínez.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 Eh, tuvo que intervenir también la Guardia Civil para dirigir el tráfico y que fuera fluido porque la intervención eh, pues fue en hora punta y acabó a las 2 y cuarto aproximadamente, con la fortuna de que no hubo que lamentar ningún herido. Y la COVID nos deja esta semana dos fallecidos más tras un mes sin registrar ninguna muerte en Elche. Ya son 331 las personas que han perdido la vida por este virus desde marzo.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 Desde la Asociación Recoba no entienden que se hayan terminado las restricciones, pero no para las residencias de la tercera edad. Y el Centro de Salud del Toscar celebró ayer su 25º aniversario con una jornada para promocionar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes, llena de cursos, talleres saludables y también habrá paseos saludables y también de reconocimientos porque se inauguraron tres salas con el nombre de los profesionales que comenzaron hace 25 años su actividad y que aún continúan en ese centro del Toscar. Y nos vamos ahora al Hospital del Vinalopo para seguir hablando de sanidad... ...porque es pionero, dicen, en ofrecer un servicio para reducir el estrés... ...de aquellos pacientes que se vayan a someter a una intervención quirúrgica... ...y por eso el centro hospitalario ofrece visitas... ...a los que se van a someter a esa cirugía cardíaca. Cambiamos de tema, ayer llegó la autorización del Obispado... ...para celebrar la Semana Santa... ...todas las procesiones y desde la Concejalía de Turismo... ...se está ya trabajando para impulsar la procesión de las Aleluyas... ...como fiesta de interés turístico nacional... ...nos da más detalles de esta importante noticia para nosotros... ...nuestra compañera Marga García, buenos días. Buenos días, Ros, después de dos años de parón por la pandemia... ...Elche volverá a vivir su Semana Santa... ...el Obispado ha dado el visto bueno de manera oficial... ...a la celebración de las procesiones...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 Pues estas declaraciones de Carles Molina las realizó ayer durante la entrega del sello de calidad turística CITEC a las empresas ilicitanas que superan las exigencias que marca este distintivo de calidad. En una jornada en la que participó el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, quien dijo que Elche es reconocido como el tercer mejor destino turístico de la comunidad valenciana. Lo escuchamos. Pero somos la comunidad que encabeza el ranking en toda España. En el último FITUR la Secretaría de Estado nos reconoció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 Pues menos mal que ha pedido disculpas porque evidentemente esos tuits tan ofensivos no han sentado nada bien y seguimos hablando de la Universidad Miguel Hernández porque se ha situado en el top 3 de la accesibilidad de las universidades públicas españolas según un informe sobre el OBSEP de la Comisión Europea que elabora el Observatorio de Accesibilidad Web del Ministerio de Transformación Digital. Este informe califica al sitio web institucional de la Universidad de Elche con una puntuación media de casi el 10. A nivel global, la Universidad Miguel Hernández de Elche ocupa la tercera posici posición de las 50 universidades públicas españolas. Margalló, Ecologistas en Acción, ha organizado este domingo una marcha ciclista reivindicativa en defensa de las vías pecuarias y los caminos públicos. Y terminamos ya el relato de las noticias porque. Antonio, tenemos que preparar esa entrevista con el alcalde de la ciudad, Carlos González, que se va a realizar a las nueve y media. Pero antes tenemos que decir a nuestros oyentes que volvemos a salir a la calle, que Teleelch Radio Marca no se queda parada, inmóvil, en, esto, en este aniversario, en su 35 años. Y además nos vamos a una fábrica de sueños. Cierto es. No solamente Teleel Radio Marca sino también Teleel Televisión. Por eh, televisión en directo van a poder verlo. Esta casa estará en las instalaciones del concesionario de vehículos de alta gama Masini Cars, con motivo de su aniversario. Desde las 10 y 10 y hasta las 2 de la tarde, el programa de Entre Amigos con Rosa Lucas y después Elche en Punta con Paco Gómez se van a realizar en directo desde Masini Cars en Avenida de Alicante 109, aquí en Elche, donde podremos ver algunos de los automóviles más impresionantes del mercado. Una maravilla. Una fábrica de sueños auténtica. Pues yo no me lo pierdo. No. <ríe> Tendremos que ir a Avenida de Alicante 109. Pero primero al alcalde. Esa sí, entrevista sí. que tienes preparada con el alcalde. <ríe> me yo voy cogiendo hueco allí. <ríe> vale, vale. <ríe> Gracias, Antonio. Bueno, eh, Tú te vas, yo, yo me, me quedo. Yo me marcho para allá, te quedas. Uh -huh. Y nos mañana vemos. nos vemos a las 7. Seguro. Hasta luego. Hasta luego.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 Solo un segundo le prendo la luz al sol te doy mi sonrisa y te cambia la vida hoy tu lotería voy a ser yo voy a ser yo ¿Qué siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte pa que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría, me siento bien, me huele primavera, menta, cilantro y tu piel de canela, todo lo bonito que llena una vida entera, ya te lo consigo.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 pas de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Like material escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, material escano. Aislamiento the... térmico-acústico, material escano. Para impermeabilizar, Material escano. Materialescano. Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com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 Pasan 21 minutos de las 9 de la mañana, la Glorieta está ya en su última hora y antes de la entrevista con el alcalde Carlos González, vamos a seguir disfrutando de la música. Hemos comenzado a las 7 de la mañana con los Beatles. Los Beatles son icónicos, son míticos, son únicos, son unos genios y por eso queremos o los necesitamos para continuar la jornada. ...para continuar esta jornada radiofónica... ...así que vamos a escuchar a John Lennon... ...en su Starting Over. Still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's really too long.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 Hola, Sock Organic. el nou container marro, que pronti arriverà a Elche i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i toba Jones o chicotet restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostaje per alimentar els nostres jardins i contribuir a mel medi ambient i la economia circular. Tens algun dubte? Tel-Resolem en femelche.net. Es un missatge, dute Elche i Ajuntament d'Elche. Ja saps tot el que es descompon al marro.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 Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. Debuta Mudingayi, tu nuevo programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol todos los domingos a las 10 en directo en Elche, en YouTube, en Facebook Live y ahora también en el Twitch de Teleelch con Adrián Egea, Pedro Ortuño, Pablo Salazar y José Alberto Palma. Pues esta canción de Europe fue el número uno en 1987... ...y podemos decir que sonaba al mismo tiempo... ...que cuando nació esta casa en 1987... ...cumplimos esta semana, ustedes lo están viendo lo han comprobado en los cambios de imagen que hemos dado en la televisión, porque cumplimos 35 años y estamos derrochando esfuerzo y trabajo y también mucha imaginación para contarles en esta nueva etapa de una forma más didáctica, más sencilla, todas las noticias y para entretenerles también con diseños más acordes al siglo XXI. Estamos en, la plena, en plena era digital, inmersos y también esta radio pues, no se queda quieta y sale a la calle. Hoy mismo vamos a tener de nuevo a nuestros compañeros Rosa Lucas y Paco Gómez fuera, en Masini Cars, haciendo sus programas Entre Amigos y Elche en Punta. Y nosotros aquí en La Glorieta continuaremos porque en cuestión de minutos vamos a terminar con la entrevista del alcalde Carlos González para analizar los temas de actualidad y también los temas polémicos y que están despertando críticas de la oposición.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 Y toda una declaración de intenciones. Quiero tener tu presencia. A ver si lo escuchas. 9 y 36 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final y tenemos con nosotros al alcalde de la ciudad, Carlos González, para precisamente hablar de los problemas de este municipio, que son varios. Vamos a intentar de forma resumida, no sé si lo conseguirá Carlos González. Muy buenos días. Muy buenos días. Intención tiene, ¿no?, de resumir. Intención, por supuesto. Venga, vamos allá. Vamos a empezar con el primero, el pleno ordinario del mes de, de marzo. Ustedes aprobaron por unanimidad que la reparación de los socavones en el barrio Porfirio Pascual es un asunto urgente. Pero es que los vecinos, hemos hablado con la, con la portavoz de una plataforma que se ha creado, que ha recogido 400 firmas, que están en contra de la pasarela que ustedes prevén construir con fondos EDUSI... ...que ya está todo aprobado y está todo en marcha y licitado... ...ustedes no pretenden renunciar, ellos no quieren esas obras... ...lo que quieren son otras obras... ...para reparar las deficiencias del barrio y los socavones... ...pero también exigen reunirse con usted... ...porque dicen que ni ha ido ni se ha reunido con ellos". Bueno, déjeme que, que intente contestar a todas las cuestiones que, uh -huh. que me plantea, que me parecen enormemente interesantes. Bueno, en primer lugar, tengo que decirle que yo me he reunido hace varias semanas con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Porfirio Pascual y con su vicepresidente, a los cuales les otorgo la representatividad de la Asociación de Vecinos de Porfirio Pascual. Por lo tanto, yo me he reunido con los vecinos, les he informado de los elementos es esenciales en los que estamos trabajando en el barrio que a mi modo de ver son tres, fundamentalmente. Uno, estamos trabajando en un proyecto de futuro, los fondos europeos, la rehabilitación del barrio. Dos, estamos trabajando en las mejoras puntuales que estamos haciendo en la zona, mejoras de mantenimiento, conservación. Estamos trabajando en un proyecto de futuro, que es eh, la pasarela que, que va a mejorar la estética y la funcionalidad del barrio. Y estamos trabajando también en la resolución del problema de los socavos que han surgido. De todo ello he informado a la presidenta y vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Me habla usted del Pleno. Y yo del Pleno tengo que decirle que efectivamente hemos aprobado una moción. Pero antes de aprobar esa moción hemos tomado decisiones porque nosotros estamos trabajando. Desde el primer día uh -huh. que apareció el socavón di instrucciones desde mi despacho para que los técnicos municipales a la media hora de producirse el socavón estuvieran in situ viendo qué es lo que ocurría. Por lo tanto, eh, digamos que eh, el acuerdo plenario es un debate que se ha producido uh -huh en el Pleno de la Corporación Municipal, pero las decisiones sobre los socavones se han adoptado muchísimo tiempo antes. De hecho, hace solo unos días antes del Pleno, el concejal de Modernización y Mantenimiento de la Vía Pública, Héctor Díez, uh -huh. ha presentado el eh, trabajo que vamos a hacer con técnicos contratados eh, ad hoc, contratados específicamente para eso, uh -huh. en el cual vamos a hacer un estudio geotécnico de todo ese tramo de la ladera del Vinalopo que nos está planteando problemas. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir? Que estamos trabajando en... El el presente en los problemas que, ha puesto uh -huh. de manifiesto, eh, que se han puesto de manifiesto en la ladera, en el barrio uh -huh. y estamos trabajando en los temas de futuro que nos hemos reunido con los vecinos y desde luego que si hay otros vecinos que hay una plataforma, no tengo ningún inconveniente es decir, se lo voy a decir se de va. la forma más eh, vehemente se. posible las puertas de mi despacho están abiertas para cualquier ciudadano que quiera venir a contar bueno, un problema, pues, a trasladarnos pues queda dicho una, eso. un problema que se dé en cualquier barrio y le ¿Qué? voy a decir lo último voy a llamar de inmediato a a los representantes de esta plataforma que ha surgido para hacer dos cosas una informarles del estudio geotécnico uh -huh. que va a empezar de inmediato uh -huh. y que nos va a decir las causas de los socavones que están surgiendo en la ladera y les vamos a informar también de lo importante que es eh, hacer proyectos para el embellecimiento y la mejora del barrio como es esa pasarela peatonal uh -huh. que será eh, un gran mirador del Palmeral y del cauce del Vidalopo vale, no que potenciará el barrio vale eh, eh, eh, alcalde, los socavones están preocupando no solo a los vecinos del barrio Perfirio Pascual, también por lo que ha dicho usted, les preocupa a ustedes, están apareciendo socavones en la ladera, no solo en ese tramo, eh, sino a lo largo de toda la, la ladera, tenemos el molí real con una grieta, tenemos socavón en el convento de las Clarisas, hemos tenido otro en Mohamed Alzafra, que está al otro, pa a la otra, eh, el otro lado del río, sí, ¿Qué, está efectivamente, ¿qué está pasando con la ladera del río? ¿No es estable? ¿Usted ha renunciado a la renaturalización de la ladera del río Vinalopó, del cauce urbano, precisamente porque no ve eh, viable o, o no ha hay certidumbre sobre la ladera? Bien, precisamente por eso hemos encargado un estudio geotécnico de qué está ocurriendo en la ladera del Vinalopó. Creo que todos sabemos que la ladera del Vinalopó surge o, o, o se, digamos, tiene su actual morfología... Como consecuencia de eh, actuaciones que se llevaron a cabo en los años 50 y 60, que se llamaban entonces de relleno de la ladera del Vinagopó. Claro. Un relleno que probablemente tenga compactaciones, eh, haya tenido un proceso de compactación, eh, probablemente no demasiado, eh, no sé cómo calificarlo, no demasiado bien hecho. En cualquier caso, Estamos en un momento... Están en el, en, estamos en un momento en el que se han puesto de manifiesto estas deficiencias y lo que vamos a hacer es llevar a cabo un estudio geotécnico en profundidad que nos diga qué es lo que está pasando en la ladera. Eh, yo no estudio... generaría alarma. Eh, yo ya, vale, no la vamos a generar. preocupación, porque vale. hay que saber cuando pasa algo, hay que preocuparse por las causas que originan ese problema, esos socavones. Por lo tanto, preocupación es una cosa, alarma social es otra. Vale, y, y hay que ser capaces y lo de que está, Vale, no queremos Pero lo que le está ocurriendo a la ladera, por lo que usted ha reconocido, una compactación deficitaria y ese estudio geotécnico va a condicionar eh, el proyecto de asentar el mercado provisional como definitivo en la ladera del río… Bueno, me preguntaba usted antes... ¿también? No, no, pero es que esto sí, tiene sí. mucho que ver, porque sí, sí, ese mercado sí, está sí, en la ladera. Sí, sí, no, sí, lo estoy escuchando. <risa> sé que tiene mucho que ver. No, <risa> por eso no se me vaya, antes, no, no se me vaya. No me voy, no me voy, me quedo, me quedo. <risa> me, quedo. me ha preguntado usted antes por el proyecto de renaturalización, al que sí, yo pero no, no he renunciado, he dicho que no, Vale, que es lo distinto. hemos aplazado. Es, no, no, vale. he, he dicho que no, que es distinto. Es decir, lo digo porque la, las palabras no, no son neutrales, las palabras tienen eh, significado y, y tienen un contenido concreto. Una cosa es renunciar y otra cosa es decir que no. Ya. Nuestros socios han propuesto renaturalizar el río que y... es decir retirar el hormigón y yo he dicho por dos razones claras y contundentes, no. No, no vale. es lo mismo y ahora renunciar el mercado que negarse. ¿Y del Nosotros decimos que no. no. Y, dicen y decimos que, que no. Sí... Y, y, y déjeme que lo enlace, perdón. Porque uno de los factores es que hay que determinar si ese proyecto tiene un impacto sobre la estabilidad de la ladera. Eso lo dije hace sí. dos meses y ahora cobra más sentido todavía. Por eso Digo, una cosa es renunciar, otra cosa es decir que no y decir que no por una razón, vale. en este caso es por dos razones. Traigo a colación esta razón. Y luego, eh, en cuanto al mercado central, cual, en primer lugar, el, en la zona de la ladera donde está instalado el mercado provisional, no se ha producido ningún tipo de problema. ¿Hasta ahora? Pro bueno, claro, hasta ahora. Hasta ahora no se ha producido ningún problema. Ya. No se ha producido ningún problema. Se están produciendo problemas al otro lado, en el lado norte de la ladera, más al norte, en, el barrio, en la zona barrio de Patilla, barrio Porfidio Pascual. Ahí es donde están localizados los problemas con precisión y con exactitud y, por lo tanto, no hay ningún problema en la avenida del País Valenciano, en la zona de la avenida del País Valenciano. Y cual evidentemente la consolidación del nuevo mercado central en la Avenida del País Valenciano uh -huh. tendrá que llevar aparejadas todas las medidas necesarias para eso, para su consolidación vale. y para su estabilidad y para que no presente ningún problema. Vale. Por lo tanto, yo no extendería los problemas más allá de donde vale. están. Tendrá dos alturas el nuevo mercado provisional, que se convertirá en definitivo. Pues oiga, yo, yo no sé decirle. Decir, aún no está, vez, aún no, está no está. definido. Cuando digo yo no sé decirle, quiero decir, nosotros no estamos hablando de dos alturas, nosotros estamos hablando de consolidar y de eh, darle un mayor empaque al mayor ver, edificabilidad a, a lo Un que mayor tiene? empaque al al edificio del Pero actual es, mercado central. Eso que eso que significa. Que eso significa ni más ni menos que transformar en definitivo eh, con vocación de permanencia en el tiempo una uh -huh. instalación provisional que no tiene las características. Uh -huh. Entonces si usted me dice van a ampliar el mercado central pues no está. ¿eh? Yo, yo voy por partes contestándole. Aún no está, está en, nuestra, en nuestras pretensiones ampliar el mercado central. El mercado central tiene si no recuerdo mal 36, 39 puestos, perdone la imprecisión uh -huh. pero en cualquier caso en torno a una cuarentena eh, en torno a sí, 40 sí. puestos y no está en la pretensión vale. ni poner más plantas, ni poner más Puestos. Creo que el mercado central en una sola planta está uh -huh. funcionando muy bien. En su configuración actual está funcionando muy bien. Solo que fue concebido de forma provisional. Wow. Y lo provisional hay que convertirlo en definitivo. Y eso significa, vale. cuando yo digo más empaque, uh -huh. mejores servicios, más eficiencia energética, eh, mejoras de accesibilidad, mejoras de funcionalidad, Carlos, construcción de un eh, aparcamiento. Ya, ya no exterráneo. hay más tiempo para el mercado provisional. Vamos con los aparcamientos. Pero yo sí, sí, sí, ¿eh? sí. Vamos eh, con los aparcamientos. Eh, en el Pleno también hubo polémica porque ustedes están suprimiendo aparcamientos, sobre todo en la zona centro, con el orden Rastoy, que por supuesto se suprimen para recuperar una zona verde. Pero ¿hay alternativa? ¿Se va a construir algún aparcamiento subterráneo antes de finalizar este mandato municipal o licitar o tramitar? Vamos a ver. Sí, yo entiendo que los grupos de la oposición polemicen con todo. Entiendo que tienen una actitud que pasa por la polémica, no pasa por tener una actitud constructiva y propositiva, sino por bueno, polemizar no hay... y por sacar problemas y buscarle la vertiente negativa a todo. Pero yo quiero hacer un análisis. Las decisiones que hemos tomado de mejora del centro histórico y, eh, del centro sí. histórico y comercial, todas han sido positivas. Eh, la decisión de la corredora, que llegaron a decir, sí. algunos han dicho, y está, vamos, está sí. en la hemeroteca, que iba a ser, el hundimiento, el desastre y la muerte del centro, lo que dijeron eh, ha sido un vaticinio afortunadamente erróneo, porque el centro ha resurgido, la peatonalización de la corredora ha posibilitado el resurgimiento económico y social del centro y hoy el centro histórico y comercial eh, vive un momento de apogeo y de auge Como consecuencia de dos cosas. Uno, del impulso municipal revitalizando mediante la reurbanización y peatonalización del centro. Y dos, como consecuencia de la apuesta uh -huh. de los empresarios y de los ciudadanos por el centro histórico. Por tanto, nuestras medidas están funcionando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar ese proceso de mejora, de modernización y de adecuación del espacio, de modernización uh -huh. del espacio público. Y ahora vamos a recuperar un huerto histórico en el centro sí. que nos va a posibilitar mejorar, eh, no solo tener más espacio público, sí. sino eh, mejorar un espacio altamente degradado, porque El espacio donde vamos a actuar es un espacio sí. muy degradado que se va a convertir en un espacio para los ciudadanos. Pero, es cierto que eso significa la supresión de algunas plazas de aparcamiento, pero no es menos cierto que en el entorno de la zona hay plazas de aparcamiento. Vale, y hay suficientes, tanto, ¿no? Y por lo tanto, mira, aparcamiento nunca hay el suficiente. Eh, ya, pero aparcamiento dice que hay. En las grandes ciudades nunca hay el suficiente. Siempre es escaso y siempre tenemos que hacer un esfuerzo por aparcar. Pero, Dicho eso, dicho eso, consideramos que esa actuación va a aportar valor a la zona, va a aportar valor al barrio y va a aportar valor a la imagen del centro histórico y a los accesos al centro histórico. Una zona degradada se va a convertir en un espacio que no solo es la recuperación de un huerto, uh -huh. sino también es el embellecimiento de vale. la ciudad. Eh, las mascletas le han pedido que las cambien de Traspalacio. Las fiestas patronales las vamos a recuperar. Las mascletas se van a lanzar este año en Traspalacio. Bueno, yo lo primero es que deseo, y voy a decirlo así fervientemente que en 2022 podamos volver a tener fiestas y que podamos a volver, vo volver a disfrutar de lo que las fiestas patronales significan para los ilicitanos y significan uh -huh. también desde el punto de vista socioeconómico para, para la ciudad. Sí. Eh, es un revulsivo desde el punto de vista turístico. Eso sí. es lo primero que deseo, que podamos celebrarla uh -huh. después de estos dos años ya, en los lo, que no lo, hemos todos podido deseamos celebrarlo. Eso. Se lanzarán a en ahí, mmm, tenemos, eh, somos conscientes de que tenemos un problema eh, complejo eh, con las mascletáes y su ubicación y el problema complejo tiene la siguiente formulación es un sitio Que, que, que está muy asentado al que a los ciudadanos y a nuestros visitantes les encanta disfrutar, nos encanta disfrutar de, de las mascletáes en ese entorno que tiene por lo tanto un, un eh, éxito y una magnífica acogida por parte de los eh, ciudadanos pero por otra parte se produce en un entorno patrimonial de alto valor en el que cada vez resulta más difícil eh, más difícil mmm, mantener un espectáculo que sin duda eh, que proteja genera, genera eh, una distorsión en la protección vale. de ese entorno patrimonial. ¿Sí o y, no, tenemos que resolver, y tenemos que resolver ese problema de la mejor forma posible. Estamos trabajando, la Concejalía de Fiestas, desde el Gobierno Municipal, estamos trabajando en la búsqueda de soluciones y espero muy pronto, espero vale. muy pronto poder eh, plantear cuál es la solución a un Pero problema ¿Pero puede complejo. asegurar ¿Puede asegurar en este programa de, que las más se van a lanzar en otro lugar? Déjeme que. No, dígame de, sí o no. No, no hay tiempo. Déjeme pues que no le explique. Le dejo. Hay veces que las cosas no son de sí ya, o no. Vale, hay veces eh, que las cosas que son, son complejas. De Bien, eh, la Ronda Sur es otro pr gravísimo problema. Chimo Puig vino y dijo que sí, que de los 300 millones que le da el gobierno de Sánchez, nos va a dar a nosotros para construir la Ronda Sur pero que quedaba un papel. ¿Hay plazos para la licitación de la Ronda Sur? ¿Tiene plazos? Bueno, déjeme que le diga que hay problemas, hay trabajo del gobierno y hay eh, soluciones a los problemas. Lo digo por por dar uh -huh. la visión completa de las cuestiones. Es decir, mm, hemos trabajado mm, de forma ardua para intentar buscar una solución a un problema que heredamos y que yo estoy convencido que vamos a resolver. Primero, hemos conseguido convencer e implicar a la Generalitat Valenciana para que eh, asuma la financiación que correspondía al Ministerio de Fomento de esta importante infraestructura, sí, la bueno, terminación claro. de la Ronda Sur. Primera idea, pero yeah. yo creo que hay que decirlo. es decir, yeah, Eso es, es un éxito. Eh, sí. En términos, en plazos, términos de ciudades, se pueden éxito. dar plazos. A partir de ahí, el falta un papel yo lo um, llevaría a una visión un poco más compleja y es, eh, que es algo así como decir, eh, tenemos que resolver un problema legal que ha surgido con la evaluación ambiental estratégica. Estamos trabajando con la Consellería de Medio Ambiente y con la Consellería de Territorio para buscar la solución a eh, esa eh, evaluación ambiental ambiental estratégica. En el momento que tengamos esa solución, y le digo que eh, tenemos la máxima implicación de los dos consejers, uh -huh. de la consellera y del consejer, en la búsqueda de soluciones para, para para cubrir, para paliar la necesidad uh -huh. de esa evaluación ambiental estratégica, en el momento que tengamos eso, eh, comenzaremos la licitación o oh, la Generalitat comenzará la licitación de un uh -huh. proyecto que es muy necesario para nuestra y ciudad tanto. y que. Esperamos, eh, que, esperamos que se resuelva y poder atender esa importante vale. necesidad. Eh, la Generalitat acaba de ya exponer al público ese plan metropolitano del área Alicante-Elche. ¿Qué espera eh, de este plan? ¿Se va a poder mejorar las cercanías? Que eso es un problema endémico eh, que tenemos aquí en Elche. ¿El, el ferrocarril tendremos eh, eh, mejor, eh, mejor cercanías eh, para conectarnos con alicante eh, Gracias a ese plan. Necesitamos eh, dar un salto cuantitativo y cualitativo, y lo digo así, en las cercanías, en nuestra conexión no solo con Alicante, sino también sí. con el sur, la Vega Baja y Murcia. Es fundamental contemplar las cercanías como la conexión de Elche con Murcia eh, y con todos los municipios intermedios, y, es decir, Vega Baja y también con Alicante. Esa es una de las claves. Otra de las claves es que en esas cercanías se contemple la conexión de Elche con el Parque Empresarial. Algo en lo que en ese plan se, eh, obtuvimos se, se, contempla, el ¿no? se contempla el respaldo de la Consellería eh, por lo tanto de la Generalitat Valenciana a esa iniciativa uh -huh. que hemos propuesto desde, desde, desde Elche, desde el Gobierno uh -huh. Municipal como una de las mejoras imprescindibles de, de, de, la, de las conexiones de cercanías de nuestra ciudad con nuestro entorno. Esa es una de las claves. Y digo Parque Empresarial y digo más Más que parque empresarial, digo conexión con parque empresarial Torrellano y IFA. Hay que hacer un gran nodo de conexión con, con, con esa parte esencial de nuestro territorio, que es el aeropuerto, que es IFA, que es Torrellano, que es el parque empresarial. Hay que conectar, he dicho aeropuerto, hay que conectar las cercanías con el aeropuerto y provocar la intermodalidad uh -huh. y hay que conectar las cercanías con el AVE. Todos esos elementos en este momento están siendo abordados por parte del Ministerio de Fomento. Todos están en alguna fase de estudio o de redacción de proyecto. Todo está en este momento en marcha. Hay otro aspecto esencial, la mejora del material rodante, eh, que, que entendemos que es una clave. Dicho uh -huh. de otra forma, la, la, los trenes, la maquinaria es de los años 80, yeah. eh, no solo es muy contaminante, Hay que sino que es absolutamente incómoda Y también se contempla la e electrificación también, del cercanía. Por Bien, modo, pues, todo ello está en marcha, vale. pero sin embargo, el plan tiene eh, también otra vertiente, que es la conexión eh, por carretera, la conexión uh -huh. por otros Hombre, medios sí, es que muy, también se contempla mucho y que, más amplio. y que creo que, que pero solo quería preguntar por, por las cercanías eh, ¿debería dimitir eh, su concejal Vives? Tanto, ¿Cómo pide en, el Partido Popular por el, el, falsedad documental en su declaración de bienes? El Partido Popular es muy atrevido en sus declaraciones, es muy, grande, muy grandilocuente y su portavoz siempre sobreactúa. Estamos instalados en la sobreactuación permanente de alguien que busca notoriedad a cualquier precio, alguien que busca notoriedad por cualquier circunstancia. Mire, eh, no, no, rotundamente no. Eh, Chimo Puch, eh, ustedes exigieron a Chimo Puch que reconozca la deuda y que la pague en el Pleno Extraordinario. ¿Cómo son sus relaciones con Chimo Puch después no. de ese Pleno Extraordinario? Pues, ¿Le pues, ha exigido a Chimo Puch que cumpla con su palabra relación, y, pague, y el, pague la deuda mi histórica? Mi relación con el presidente de la Generalitat es excelente antes ...y después del Pleno de la Corporación Municipal... ...y no podemos perder de vista... ...que quien ha puesto este tema... ...de la deuda de los terrenos... ...de la Universidad Miguel Hernández... Eh, ...en la agenda política he sido yo... ...que he sido como alcalde de la ciudad... ...quien, se, quien fue al Palado de la Generalitat... ...a llevar esta reivindicación... ...y hacer que el presidente de la Generalitat... ...asumiera el compromiso público... ...de eh, compensar a Elche... ...por ese esfuerzo inverso realizado cosa que no hizo ni la anterior alcaldesa, que no hizo el presidente Fabra, que no hizo el presidente Camps ni hizo el presidente Zaplana. Solo Chimo Puch ha sido el único presidente que ha asumido ese compromiso con la ciudad y el único alcalde que ha planteado esta cuestión con absoluta claridad. Es decir, la señora Alonso no lo planteó. quien ha planteado este tema en la presidencia de la Generalitat he sido yo? Mm -hmm. Y por lo tanto este tema en la agenda política no me gusta esta. personalizar pero este es un tema de mi gobierno y un tema que liderado yo personal Pues sí. Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda al respecto y que nuestra posición ¿Pagará? es clara y contundente. ¿Pagará Chimo Puig esos 43 millones? Yo, yo eh, voy a decirle, va a haber una compensación ineludiblemente, inequívocamente. La Generalitat tiene el compromiso de compensar la Generalitat. Con su presidente a la cabeza tiene el compromiso público de eh, compensar a nuestra uh -huh. ciudad Compensar vale. es pagar, ¿eh? sí, de sí. compensar a la ciudad por el esfuerzo inversor vale. realizado. Quedan dos minutos. Eh, ¿Qué tiene sobre el centro de congresos? Eh, ¿Tenemos ya los terrenos comprados? ¿Adquiridos, expropiados? Mm, déjeme, pr en primer lugar, decir, para nosotros el Palacio de Congresos es un proyecto estratégico. Creo que hemos dado un paso importantísimo en este acuerdo alcanzado con el presidente de la Diputación y estamos, estoy trabajando con el gabinete del presidente en poder dar eh, dos pasos eh, firmes, dos pasos importantes en las próximas semanas. Por lo tanto, en, los en las próximas semanas espero iniciar el procedimiento de... De expropiación y, al mismo tiempo, espero que el presidente de la Diputación también eh, lleve a cabo el encargo del anteproyecto de la redacción, del anteproyecto del Palacio de Congresos de la Diputación en Elche. Bueno, estaremos esperando esa noticia. ¿Cuándo se reúne con Miquel Iseta? Bueno, cuando el señor Iceta me dé una entrevista, yo he puesto de manifiesto en se más de la no He puesto de manifiesto en más de una ocasión el interés en hablar con Iceta de, él no la, le ha de hecho la Dama Delche. De me he reunido con el director general él de Bellas no. Artes y le voy a decir una cosa reprobar ministros no sirve para vale, nada. Pues reprobar ministros es una iniciativa estéril que no da ningún provecho, que no da ningún buen resultado a ninguna ciudad, lo que sirve es el diálogo y la búsqueda de soluciones. La reprobación simplemente es a mayor gloria del proponente. Pues con esa frase terminamos con el titular. La reprobación no sirve para nada. Eh, muchísimas gracias, Carlos González. Nosotros ponemos el punto final a esta entrevista y ya damos paso a nuestra compañera Marga García, viene ya preparada con todas las noticias del día de esta jornada. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias.